de la buena pipa. Ya estamos en comunicación con nuestro columnista de los viernes. Hola, Julio. ¿Cómo les va a Crediencia, a Credi equipo? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. No no sé si tan tanto como ustedes con, con este viernes bailable que estuvo muy movido. Este se lo escuchó bastante bien. Bueno, qué bueno. Buenísimo. ¿Te gusta este... bailar, Julio o no? Sí, me gusta bailar. ¿Te destacás como bailarín en la pista <risa> o no? Eh, no, depende de la hora. Depende de la hora, claro, obviamente. Depende de la hora. ¿Qué, ¿Qué te gusta escuchar, Julio? Me gusta, me gusta mucho el folclore, me gusta Ajá. la música rioplatense. Muy bien, medio murguerosos. No sé. Sí. Charlie, Fito y los Beatles. Ah, muy ah, bien, ¿no? muy bien. Bueno, quizás bien, bien. Eh, nuestro musicalizador eh, nos cierra tu columna con algo de eso de lo que mencionabas recién. Hoy vamos a hablar, eh, Julio, del Día del Animal, que fue ayer, eh, y de la primera jornada virtual de Cannabis Veterinario. Qué novedad todo esto, ¿no? ¿Qué onda? Sí, la verdad que sí, ayer en, en conmemoración el Día del Animal... Este, un grupo de veterinarios este, que se llama bueno, Veterinarios Canálicos Argentinos que tienen sede en Neuquén, este, organizaron todo una, un encuentro virtual con veterinarios de todo el país este, este, que duró bueno, unas cuantas horas, arrancó eso de las 2 de la tarde, se extendió casi hasta las 9 de la noche y bueno tenía dos objetivos principales que era uno brindar información acerca del uso terapéutico de la planta, compartir información entre distintos veterinarios que vienen haciendo este trabajo así, cuando viene solitario por, cada uno por su lado y la idea era juntarse y compartir todo eso. Y después también, por supuesto, en conmemoración el Día del Animal, el reclamo por la inclusión del uso veterinario en la nueva reglamentación este de uso del cannabis medicinal, ¿cierto? ¿Qué, qué onda el, el, el uso del cannabis para eh, eh, uso veterinario, para animales? ¿Cómo, ¿Cómo se utiliza? Vos sos veterinario... Mirá, oh, Claro. Hoy en día, lamentablemente, podemos decir que el único uso que, que tiene el cannabis y es, es de investigación en, a nivel animal, ¿cierto? Uh -huh. Después, eh, la, lo, ningún borrador de ninguna letra de, de, de nada este contempla el uso animal. Si bien hay desarrollo uh -huh. incluso a partir de la ley este y del avance de las cátedras extracurriculares, hoy en la Universidad Nacional de La Pampa este hay hay laboratorio, digamos, está todo montado para poder hacerlo y hay voluntad. Uh -huh. Simplemente bueno, nos está faltando esa letra este que vaya arriba que es la que tiene que destrabar todo. Uh -huh. eh, pero hoy en día ni no, no, no estamos ni en los borradores, ¿sí? Solamente son los animales como experimentación que después se derivan en ciencias humanas, pero para el uso clínico este todavía estamos afuera. Claro, eh, primero se prueba en animales. Y la mayoría la mayoría de las drogas se prueban en animales primero sí y canabis no es la excepción uh -huh. este tiene sus diferencias que por supuesto como como como con cualquier droga cualquier experimentación pero siempre el paso y el uso de animales este nos están regalando salud y nosotros con con la gran mayoría de drogas que, que, que se utilizan y se prueban primero en modelos animales uh -huh. hasta en COVID hay modelos animales hoy trabajándose este en investigación eh, pero bueno Todavía en el uso clínico veterinario no lo tenemos eso eso se trató la charla que tuvo bueno distintas este ámbitos se habló del sistema endocannabinoides de autocultivo hubo un conservatorio de cannabis ilegales este dolor crónico epilepsia bueno y después el cierre de la actividad este tuvo que ver con una carta abierta a alberto fernández este que se leyó eh, en vivo y bueno que se que se estaba presentando en estos días para solicitar este, que se incluya el uso veterinario también en, uh -huh. en la nueva reglamentación. Bien, eh, también se estuvo llevando adelante la segunda asamblea por la marcha mundial de la marihuana organizando lo que va a ser. Sí, eso pasó el sábado pasado, la verdad que también estuvo muy lindo, Este fue una reunión si bien distinta, porque faltaban personas que habían ido a la primera, pero había personas nuevas uh -huh. una una reunión que se trató de, de ir de repartiendo tareas este para llevar a cabo durante la actividad, porque recordemos que se hablaba que según lo que se pueda no según lo que se pueda por las restricciones por la pandemia y todo eso, pero la idea es hacer algo este donde se pueda intercambiar información con la gente brindar talleres uh -huh. regalar plantas regalar semillas sí que no sea simplemente una marcha sino que sea algo así como un artivismo, o no en en el momento en la uh -huh. en la asamblea bueno bien coordinada por las chica del colectivo feminista que como que, bueno, que se están encargando de de todas las las tareas previas uh -huh. y bueno la verdad que fue surgiendo a la ayuda de todos uno ofrecía filmar otro ofrecía Este hacer las pancartas, otro ofrecía llevar el equipo de sonido, y bueno, ahí va, va en marcha para el 8 de mayo, y todo depende de de las restricciones que tengamos, ¿cierto? Uh -huh. Avanzando en forma colaborativa. Exacto. Bien. Che, Julio, escúchame, eh, ¿qué pasa con el Registro Nacional de Semillas de Cannabis? Bueno, la verdad que esa fue la, la bomba de la semana, o también la pata que le faltaba la reglamentación. Uh -huh. Eso habilitaría el registro y el desarrollo de genéticas locales. Pero para decirlo más en criollo, también habilita la comercialización. O sea, si vos sos un sábado medicinal y la, la ley te permite que cultives en tu casa, vos salís a comprar una semilla que es ilegal. Uh -huh. O si la traes en avión de Europa, este, traes una semilla y es contrabando. sí o sea, uh -huh. Puede todo, pero no podíamos con la semilla conseguir una semilla buena en el mercado ilegal es tan difícil como conseguir un aceite de bueno. Sí, vale no vale a... unos cuantos miles de pesos comprar una semilla, una claro, semilla de cannabis. Una semillita vale mucha plata, sí. Uh -huh. Entonces, en eso ahora hay más seguridad y hay mejor acceso, pero por sobre todo tiene que ver con otras cosas que hacen, incluso la soberanía nacional, porque uh -huh. estamos hablando de producir genéticas locales, este estandarizadas, hay, con protocolos, y eso va a hacer a que tengamos acceso a una, una semilla segura, que vamos a ver qué quimiotipo, va, qué quimiotipo va a tener, por ende, para qué enfermedad va a servir, entonces vamos a poder trabajar en un panorama mucho más claro. Bien. Uh -huh. ¿Qué se sabe hasta ahora de este eh, registro de semillas? mira por ahora es simplemente un anteproyecto de una resolución que ni bien este, salga comunicada en el boletín oficial, entraría en vigencia. Uh -huh. Lo bueno de esto es que permite que cualquier persona que sepa desarrollar genéticas puede hacerlo. Acá este, no, hay, no hay un límite de escala ni de número, ni es privativo para empresas privadas, ni, ni grandes inversiones. ¿sí? Uh -huh. este, aquí De hecho, bueno las, las, las genéticas más importantes que están circulando de acá, hace mucho que ahora van a poder registrarse, son de productores locales, de Misiones, de La Plata, de Neuquén, de Río Negro. Uh -huh. este, así que, bueno, eh, es, un, es un paso que faltaba... Es una pata más en la mesa, así que nada, es, es para celebrarlo. Bien, y desarrollar eh, nuevas genéticas de semillas implica un trabajo largo con las plantas. Es un trabajo largo, por eso es una habilitación de cultivar es, esto, no mm. no es simplemente un cultivo. Acá estamos hablando de, eh, bueno, recién mencionaba el caso de, de, de las experimentaciones que están haciendo en COVID con ratones, ¿no? Mm. Y partieron de, de, de 900 plantas pasaron llegaron a 400 y se quedaron con 13 variedades, ¿sí? O uh -huh. sea, sí, es un trabajo de de ingeniería genética capaz, ¿no? Pero también puede asociarse este para para los manos verdes y, y que saben cultivar, también puede puede Bien. ser algo más pequeño. Bien. Excelente, Julio, como siempre. Nos vamos a reencontrar bueno. la próxima semana, el próximo viernes. Bueno, como no muchísimas gracias y un saludo para toda la age y que buen fin de semana y ojalá algún día podamos conocernos porque eh, tenemos esta columna desde hace ya algunos meses pero con julio todavía no nos vimos la cara usted lo conoce julio no lo conozco yo julio. Ah, muy bien ya Esto... nos vamos a conocer a mí me gustó mucho la historia de, de la fiesta electrónica que estaba solamente el dieéis